Ayer se confirmaron 474 casos nuevos de COVID-19 en todo el país, por lo que fue el día de más contagios desde que comenzó la pandemia. Los últimos números que confirmó el Ministerio de Salud porteño a cargo de Fernán Quiroz indican que 1417 en total son los casos confirmados de coronavirus en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. En Villa 31 966 personas infectadas. En Villa 1114 son 373. La 21 24 hay 40 y en Ciudad Oculta 11 pero no hay organización social que no sepa que estos números ya quedaron viejos que ya hay nuevos contagios vamos a escuchar a Eduardo vecino y militante de la Villa 31 para entenderlo en primera persona bueno, la verdad que ver con compañeros y compañeras que se estén muriendo por la decida del gobierno de la ciudad vecinos y vecinas la verdad que nos genera mucho dolor mucha impotencia Y principalmente también, porque tanto como el oso jiracoy, como Ramona, que están presentes, También eh, podemos decir que tenemos compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo y arriesgan su vida ante la desidia del gobierno, o sea, ante el abandono, porque son los que atienden los comedores, atienden los merenderos, son los compañeros y compañeras que son eh, eh, trabajadores de la salud y están poniendo el cuerpo sin, eh, sin los insumos necesarios, sin los elementos de bioseguridad. Eh, los compañeros y compañeras que recorren las casas de las personas que tienen que tener estar aislada de casa sus derechos para verificar que todo se esté haciendo bien. Entonces, la reta nuestra vida no está en juego, o sea, no no rifen nuestra vida, garantizando nuestra vida, garantizando poder tener los elementos necesarios para estar en nuestras casas, para poder cuidarnos. Por su parte, el Ministro de Salud Nacional Ginés González García aseguró que la crisis sanitaria en los barrios más pobres se debe a que faltó un sistema de vigilancia que detectara más rápido lo que pasaba. Y en el caso de la 31, esto se combinó con una conflictividad política vinculada con la falta de agua que impidió el trabajar coordinadamente porque había tensiones entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la empresa estatal AISA, conducida por Malena Galvarini. Hablamos de zonas sin agua por más de dos semanas. Informó Sebastián Smoak de FM Soldati 91.3 desde el sur de la ciudad de Buenos Aires para informativo Farco.